Vamos a recibir a Diana Márquez, una vez más, eh, la recibimos a la directora de Víctimas por la Paz, también presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, directora del área Justicia Restaurativa de la APP, de la Asociación de Pensamiento Penal. Muchísimas gracias, Diana, por recibirnos y bienvenida. Juan Pablo Bertolini, y el equipo de Kermés, eh, te damos la, la bienvenida que corresponde, Diana. Hola, buen día, Juan Pablo. Gracias Muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, pero Diana, lamentablemente, tenemos que estar hablando de el dictamen que oportunamente se consiguió en la Cámara de Diputados sobre la, el proyecto de ley que propone bajar la edad de punibilidad penal para menores. Menores eh, que en este caso ya van para el lado de los 14 años. Eh, una reflexión de movida, Diana, de cuánto es la actual y de qué de qué basamentos legales está hablando en la argentina qué es lo que hay actualmente en vigencia Mira bueno eh, la verdad es que eh, es lamentable eh, creo este este dictamen eh, mm. sí que de mayoría de diputados que, que obviamente que se puede tratar en cualquier momento porque ya está está listo para ser tratado Eh, bueno, la ley permitiría procesar a adolescentes desde los 14 años eh, y hay con penas alternativas para delitos menores y, y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. Eh, la verdad que organismos, este, nosotros, pero organismos hasta muchísimo más importantes como UNICEF, ya han este, dicho por qué esto no es necesario Era necesario por ahí reformar estas leyes, que son del año 80, eh, que son la 22.278, si no me equivoco, y 22.803, pero no era necesario bajar la edad este de punibilidad, que hoy está en los 16 años, eh, y la verdad es que si un menor comete un delito eh, grave antes de los 16 años, el Estado, por supuesto que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no lo manda a la casa, Eh, el Estado tiene mecanismos, inclusive ha habido y hay chicos de, de 15 años o de 14 años dentro de, de establecimientos eh, de encierro, con lo cual no es necesario bajar la edad porque eso no va a cambiar. Eh, lo que siempre hemos dicho y es necesario es eh, gestionar otro tipo de, de, de, de políticas de prevención y, y, bueno, y darse cuenta que estamos hablando de 14 años que un hijo nuestro puede en un recreo de la escuela golpear mal a un compañero sin querer, empujarlo, lo que sea, si el compañero cae y le pasa algo gravísimo, bueno, ese hijo nuestro de 14 años hoy puede ir a la cárcel. Hay, ah, por supuesto, por un, un, un riesgo que conlleva eh, a cualquier persona entrar en un régimen penal, eh, Diana, uh -huh. más allá de eh, que no haya antecedentes penales Eh, eh, uh -huh. y en la, y una trayectoria de vida que, como vos señalás, puede estar eh, justamente en la vereda de la inocencia total, termina uh -huh. en lugares a los que, ¿cómo podríamos describir? Digo, a la hora de eh, leer el, proye el proyecto o los proyectos de ley, que no, no es uno solo, sino que hay una mezcla, eh, sí. se habla de la creación y la construcción de centros especiales y bla, bla, bla, Y digo bla, bla, bla, porque el gobierno de Javier Millet y compañía con la obra pública no tienen nada que ver. Exactamente, o sea, es es bla, bla, bla, porque no, no, no entrarían más que a los lugares infernales, hacinados y caóticos que existen hoy, eh, solamente que se los trataría como inclusive como a adultos, o sea que todavía peor, porque se los miraría, no con las condiciones naturales que tiene un adolescente, Que está en crecimiento que y aparte cuando uno va hoy mismo a los centros de menores que están ya llenos de otros de estos pibes uno sabe que son los pibes de los mismos barrios de las los mismos edades las mismas racionalizaciones las mismos descartes las mismas marginaciones entonces la verdad es que sería hacer más de lo mismo peor hacer o sea, más de lo mismo y peor con lo cual Eh, nosotros, eh, siendo víctimas de delitos, no estamos de acuerdo para nada con esto, estamos preocupados porque realmente sabemos que esto no mejora nada, empeora todo y la verdad es que eh, nosotros tenemos que pensar como sociedad, ¿qué hicimos para que un pibe a los 14, 15 años cometa un delito? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos y en quién delegamos las funciones para que Eh, se tomen medidas, porque evidentemente tenemos una una democracia representativa con lo cual lo hemos delegado a nuestros representantes y yo la verdad es que quiero saber qué hacen nuestros representantes a este nivel porque por otro lado el derecho penal, entrarlos en el sistema penal no es preventivo, es a partir de que sucede un hecho o sea que vamos a estar en lo mismo porque los, lo que creo que todas las personas queremos es que los hechos no se, no se cometan que haya prevención. Eso es lo que más queremos todos. Pero la prevención no viene desde el sistema penal, viene desde las políticas, desde los acuerdos políticos, desde entender que tenemos que hacer algo con nuestros pibes, con nuestras pibas, con, con estos barrios que, que, que tenemos que integrar, eh, tenemos que dejar de tener este prejuicios eh, y empezar a tener un poco más de integración, tenemos que pensar cómo integrar desde lo, el inicio, desde, desde todo punto de vista... Eh, entonces, eh, bueno, hay mucho para hacer pero justamente se hace lo peor que es eh, intentar sacar una ley pero que solamente conviene a los cines decir, bueno, hicimos algo algo de lo peor Hay por supuesto un correlato con los tiempos fascistoides que vive la República Argentina también, Diana y mientras pensamos eh, cómo encontrarle la vuelta a esta situación de que hay una parte de la sociedad que se con, que se conforme o se contente con un punitivismo bastante pedorro, si se me permite, eh, hay también necesidad de eh, contarle a mi primo de 60 años qué impacto está teniendo la delincuencia juvenil en la realidad en nuestro país, Diana. Bueno, eso también es muy importante, es muy interesante lo que vos decís, porque la verdad es que preguntamos normalmente a personas Este, que, que, que no tienen ni idea de las estadísticas ni nada y cuando uno va realmente en la búsqueda de eso eh, se entera que la verdad que eh, el delito adolescente es mínimo, es ínfimo en en, en, en, en en el universo de delitos y a su vez, en ese universo, los delitos graves un delito realmente grave, como puede ser un homicidio este o una violación, es Eh, el 1% de esos delitos que ya son mínimos en adolescentes. Entonces, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar eh, es que algún día los políticos y todas las personas que están, inclusive el Poder Judicial, eh, empiecen a ver eh, cómo son las redes de trata, cómo son las redes de narcotráfico, cómo es la evasión fiscal, qué influye todo eso a todos nosotros. Y ahí sí, quizás hay que ser un poquito más duro Con, con la ley, porque ahí en general no estamos siendo duros. Sabemos perfectamente que se, se encuentra un cargamento de 500 kilos de cocaína y queda preso un, un, un cocinero, con lo cual eh, tenemos que ser un poquito más serios, creo, en, en pensar por dónde va a, a transitar eso que, entre comillas, pensamos que es la seguridad. Yo creo que la seguridad parte por otros lados, Parte por por crear convivencia con estos pibes con estas pibas y aparte parte por por, por tener buenos diagnósticos y buenas estadísticas y entenderlas pero pa, para eso se tienen que ocupar los políticos porque creo que para eso también los los elegimos no tal cual y a la hora de esta reflexión di que vos decías tenemos que preocuparnos o tenemos que ocuparnos eh, te referís a toda la sociedad a las organizaciones intermedias, a la clase política ya estábamos demandando desde hace rato que sea más profesional, uh -huh. pero hay algún actor que se esté haciendo el desentendido, digo el Estado mismo o alguien que debiera salir a, a poner el grito en el cielo como dicen los vecinos. Mira, yo lo que creo es que es que hay una O sea Desde mi punto de vista, yo por ahí no conozco la realidad política de eh, exhaustivamente de la, de la provincia de ustedes, pero creo que muchas de las cosas y muchas de las condiciones de inequidad y de y de, y de, y de eh, diferencias tremendas que tenemos en nuestro país, no vienen de hoy. Creo que son la consecuencia de lo que, que hoy tengamos lo que tenemos hoy a nivel nacional. Entonces, a mí me preocupa mucho eh, qué hacemos cuando tenemos la posibilidad de hacer algo, eh, seamos los que seamos, y me parece que las organizaciones intermedias, que, que, que, que todos tenemos que involucrarnos, ahora es fundamental saber dónde vamos a poner los recursos, porque si por supuesto seguimos pensando que los recursos hay que ponerlos en cámaras, policía y cárceles, eh, bueno, estamos simplificando simplificando absolutamente lo complejo, eh, y me parece que por ese lugar no va ahora, Eh, si vos me preguntás, eh, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de hacer desde su pueblo, desde su ciudad, desde su provincia, hay que hacer para no generar condiciones fascistoides luego y para igualmente seguir haciendo, más allá de que, de que eh, haya bajadas de líneas de eh, proyectos y de legislaciones como esta y de otras que han venido sucediendo este tiempo, que realmente son terribles. Pero yo, la verdad, eh, lo digo con con sinceridad, esto eh, no va a cambiar nada. Esto, si la gente realmente tiene alguna esperanza con que la inseguridad va a bajar la inseguridad entre comillas, pero no me vio nadie, porque eran comillas acá al se aire. Se sintió, se sintió. Bueno, pero si alguien piensa eso, yo la verdad que les digo con una mano del corazón y habiendo sido víctima de delito grave, que no va a cambiar que nada de eso va a cambiar. Va a cambiar el día que eh, nos pongamos serios a ver qué podemos hacer, integremos a esos pibes, vayamos a los barrios y le pongamos recursos, pero no recursos como subsidios o, o ese tipo de, de palabras que parece que fueran malas palabras, sino recursos de verdad. ¿Quiénes son los equipos que trabajan con eso? ¿Cómo se le paga a los maestros? ¿Cómo se...? O sea, hay mucho para pensar y mucho para hacer. Yo creo que... Eh, tenemos organizado toda una, una una forma de sociedad que tenemos que repensar desde desde todo punto de vista y también desde el punto de vista de los recursos. De los recursos. La cuestión económica uh -huh. además está aparentemente en el centro de la palestra, y digo aparentemente porque a la hora de debatir este proyecto de ley eh, o de hablar con la sociedad de estas iniciativas, realmente parece que lo que está en el medio es la cuestión de la inseguridad, entrecomillada como lo pone Diana, pero también uno creería, Diana, que a esta altura de nuestra democracia, eh, si uh -huh. tuviéramos que volver a hablar, o tuviéramos que hablar de una ley o de un registro penal que data del año 1980 en plena dictadura eh, uh -huh. de, de la cívico, militar, militar eclesiástica y empresarial, sí. sería para de remozar una un, una entelequia totalmente vetusta y que se uh -huh. adecuara al siglo 21 en donde las pibas y los pibes deberían estar gozando de derechos que hoy por hoy eh, brillan por su ausencia Diana y ahí este ya lo dejo como si estuviéramos en una conversación para reflexionar entre nosotros este respecto de uh -huh. esto que qué, qué, qué ¿Qué podemos hacer cuando el punto de partida es son dos leyes del año 80 que, por supuesto, tratándose de delitos cometidos por menores de edad, no deben estar aportando realmente este un gran marco en la actualidad? ¿Y, y cómo se superpone esto con la realidad de otros países de nuestra región, Diana? Mirá, eh, en principio por, por supuesto que ha habido un consenso en que la ley tenía que cambiarse porque era una ley de la dictadura y pero ha eh, eh, digamos subido a ese consenso personas que no, ni siquiera este les importa mucho que haya habido o no una dictadura en este país eh, se suben a ese a ese a ese afán de cambio y eh, lo primero que quieren cambiar es un, la edad un número un número que es fundamental para Eh, que no era lo que había que cambiar, lo que había que cambiar era todo el régimen tutelar, digamos, cómo, cómo eh, se estaba tratando el tema, porque muchos chicos estaban siendo eh, presos en, en, en hogares de menores con menos de 16 años y no habían tenido ningún tipo de juicio, ni de condena, ni de posibilidad de presentarse con su defensor, ni, ni, ni nada. O sea, se los, se los encerraba, se los encierra hoy... Porque tienen este no son punibles pero han cometido un delito grave eso es lo que sucede hoy y eso es lo que había que cambiar claro que hay que cambiar pero había que cambiar no haciendo una legislación regresiva sino en mira de qué hacer mejor para esos pibes y hoy también entendiendo que en este tiempo que estamos Argentina se ha pauperizado inmensamente entonces por más que uno no, no legisla en el para el momento actual so, solamente sino para el futuro, Justamente tenemos que mirar el momento actual para saber si tenemos derecho a legislar bajándole la edad de punibilidad a un chico a los 14 años cuando estamos dejando y haciendo una sociedad como la que tenemos hoy. Yo creo que no tenemos ese derecho, pero los adultos nos vamos a arrogar ese derecho. Bueno, y esto este otro costado que quedaba, ya te liberamos, por supuesto, porque cada minuto contigo es carísimo, pero porque tenemos... Nos va quedando mucho para pensar, para reflexionar y para y para debatir también, Diana, y lo digo uh -huh. totalmente en serio. este lo, lo que nos quedaría es abordar esta cuestión de los otros modelos. No solo los de nuestra región, sino eh, pensar otros modelos porque por ahí hay algo que es sumamente eficiente, que es mejor, que sería el ideal a la hora de pensar en reestructurar los códigos penales que atienden a delitos cometidos por personas menores. Mira, yo la verdad te digo, no soy experta en esto como para para hacerte, o sea, me puedo comprometer en otra charla otro día que, que para analizar este los demás este modelos. Ahora bien, eh, Dinamarca, por ejemplo, bueno, no nos queda cerca, pero fue un ejemplo en que en que bajaron la edad de punibilidad a los 15 años y eh estaba fuera de, de todo el plano de convencionalidad que ellos habían firmado, y a los dos años lo volvieron a subir. ¿Por qué? Porque no habían bajado ningún delito, porque no había cambiado nada, y porque se habían dado cuenta que se podía trabajar perfectamente con esos pibes desde otras eh, eh, centralidades, de otras miradas, integrándolos de otras maneras, con este bueno todo el mundo sabe y me reacciona a mí con la justicia restaurativa, pero bueno, también con una justicia restaurativa, con una con unas miradas reparadoras, con los, otros abordajes que también este incluyan a víctimas, incluyan a la comunidad, porque la verdad que a esos pibes lo que necesitan es lo que necesitamos es abrazarlos, incorporarlos a la comunidad de alguna manera, ya sea por su familia, ya sea porque el sistema formal de educativo de clubes y tal, ha quedado corto o ha quedado lejos para esos pibes, el sistema ha quedado lejos del sistema de trabajo para las familias, para los padres, eh, el tema de las adicciones es otro tema inmenso para abordar, el tema de la salud mental, el tema de la soledad. Entonces hay un montón de factores que hacen que, que pibes que hoy pensamos que son eh, eh, irrecuperables, irreversibles, imposibles de... De, de, de convivir eh, bien tratados y, y, y con planes bien este, estructurados y con eh, miras a que esos pibes vuelvan a la comunidad y, y acercarlos y que la comunidad los reciba, no te quepa duda que esos pibes van a ser uno más de nosotros en, en breve la verdad es que no sé si todo esto que nos planteás en esta última parte Diana entra en un mismo cuadro en una misma estrofa con el nombre de nuestro país, ojalá fuera así, ojalá sea, eh, porque to, todo si nos lo proponemos será posible también, pero hoy por hoy parece realmente desalentador ver el avance de estas iniciativas eh, en el Poder Legislativo este y todavía a una buena parte de la sociedad eh, contentándose, insisto, porque esto quizás es lo más grave, contentándose con estos discursos con esta manera peyorativa de, de despreciar a lo que nos aporta científicamente el conocimiento judicial y la experiencia alrededor de todo el mundo en estas materias. Así que nada sí, bueno. Sí, para mí eso eso, perdón, que yo te iba, te iba sí, para mí es lo más grave, lo que vos estás diciendo es de lo más grave, pero también es de lo más entre comillas eh, fácil de entender porque todos estos eh, discursos y todas estas legislaciones se, eh, se montan, eh, ahincan en, en el disgusto, en el miedo, en todo lo que hemos generado, en, en, en la queja, en el enojo, porque cuando se vive mal, siempre la responsabilidad hay que ponerla de algún lado y hay que ponerla afuera y no uno no la va a tomar uno porque no no somos en general de hacernos responsables, entonces... Eh, para la sociedad es más fácil, es mucho más fácil vivir de eslogan, vivir de, de, de eh, simplificando lo complejo, eh, y bueno, y entonces este, no se puede hacer nada, y entonces este yo trabajo, hago lo que puedo, cada uno... O sea, hay como un como una, una especie de indiferencia hasta que te toca, hasta que tu hijo de 14 años, lamentablemente, golpeó a un compañerito y lo tenés que terminar yendo a ver a la cárcel. Bueno, hace falta más humanidad, entonces Diana, como dijo alguna especialista por ahí. Te agradecemos por este rato que siempre será poco y recogemos el guante para una próxima conversación contigo en donde seguramente uh -huh. se van a iluminar un poco más esos recovecos, esos caminos de la discusión y la reflexión para nada, para hacer parte de una sociedad en todo caso un poco mejor. Muchísimas gracias, Diana Márquez. Muchas gracias y muchas gracias siempre por este espacio y este ratito que me dejás para para ir pensando con ustedes porque la verdad que para mí también me enriquece muchísimo. Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias igualmente. Bueno, Diana gracias. Márquez, especialista en justicia restaurativa, pasó por Radiocracia Plus.